¿Cómo estás v e r ó n m g l e n a n hola lauti c ó m o estás buenos días muy bien c ó m o va、bueno. todo c ó m o te pega el frío、oh, horrible a mí no me gusta el frío nada、no、ni para nada. salir de casa ni para nada está hoy, y、no, n o no no. me gusta no me gusta la verdad que prefiero nada este un poquito más de calor <risa> esto es como medio mucho para mí para、sí. mi gusto digamos <risa> este sí además creo que la única gente que la puede pasar bien Con el frío、eh, es aquella que tiene muchas comodidades ¿no? n o el invierno es para privilegiados tal cual tal cual、uh -huh. el invierno duele y,、uh -huh. y la verdad que para quienes no tienen todas las, las comodidades este, es una porquería hace sufrir mucho así que no no me gusta pero bueno es parte es parte también de, de, de, de, del ciclo vital así que Hay que llevarla, pero si me dan a elegir, no, prefiero que no. <risa> ¿Qué tenemos este, para hoy, v e r o Bueno, mira, me parece que tenemos que seguir hablando sobre la,、eh, el tratamiento de, la, de este proyecto que promueve, de esta ley que promueve la inclusión laboral a las personas travestis, transgéneros,、uh -huh. transexuales. Porque, bueno, tuvimos una、eh, gran noticia la semana pasada. cuando se aprobó en diputados pero ahora、uh -huh. el senado está debatiendo en realidad a, a partir de un dentro de un ratito el senado empieza a debatir en comisión ese proyecto de ley que fue aprobado el, el otro viernes en diputados así que、sí. eh, asesores asesoras de senadores y senadoras han pasado el texto sin modificaciones、eh, uh -huh. al senado Y es hoy a las 13 horas la reunión de dictamen del Senado. Así que、uh -huh. eh, este proyecto de ley de inclusión laboral para, para el colectivo trans, travesti y transgénero empieza a debatirse hoy desde las 13 en un plenario de las comisiones de la Banca、Bien. de la Mujer y de Trabajo y Previsión Social. Y podemos decir que la representatividad de la Pampa ocupa un lugar destacado en este debate. Porque ambas comisiones están presididas por nuestros representantes. La senadora、uh -huh. Norma Durango preside la Comisión de la Banca de la Mujer y el senador Daniel Lovera preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de frente, del Frente de Todos, ambos pampeana y pampeano, así que son quienes presiden las comisiones en las cuales este, se va a estar debatiendo este、Bien. proyecto que, como les decía, fue g i r aprobado en diputados y girado sin modificaciones al Senado. Además de este texto, van a tener、eh, a la vista otras dos iniciativas que fueron presentadas por las senadoras、eh, del oficialismo Nancy González de Chubut y la catamarqueña Inés Blas.、Eh, así que bueno,、eh, integrarán parte del debate también, es, las consideraciones. Tal vez que se puedan aportar o、uh -huh. no sé si se va a modificar o、okay, qué. Bueno, todo eso lo vamos a saber después. Bien. Eh, eh, hago, parece... hago un puntito ahí,、sí. eh, Vero. Me, me parece interesante lo que pasó en la Cámara de Diputados、eh, como un termómetro para lo que pueda llegar a pasar en senadores. Hubo muy pocas abstenciones y muy pocos votos negativos. Claro.、Eh, Gran sí, parte de, de, de los legisladores y legisladoras se mostraron a、sí. favor de este proyecto de inclusión laboral trans.、Sí. Y eso es, es muy positivo porque da、muy. cuenta de que、uh -huh. la clase política, al menos en su inmensa mayoría, es consciente de lo que significa garantizar este derecho para este colectivo tan vulnerado históricamente. De hecho, cuando escuchábamos las este, exposiciones,、eh, la verdad que algunas eran, fueron realmente muy emocionantes, muy、uh -huh. emocionantes de saber que alguien que tiene una representatividad legislativa tenga ese posicionamiento、eh, respecto del colectivo、eh, uh -huh. y que lo fundamentaran de esa forma. Eh, uh -huh. La verdad que fue, fue muy emocionante.、Eh, hubo momentos que nada, que eran realmente para llevarte a las lágrimas.、Uh -huh. Fueron、eh, 207 votos a favor, 11、uh -huh. en contra, 7 abstenciones. Es como decías,、uh -huh. bueno, una amplia, amplia mayoría fundamentó en favor de、eh, esta reparación.、Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que establece? Que el Estado tiene que contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes.、Eh, y que, bueno,、eh, también hay que mencionar que quienes votaron en contra o quienes se abstuvieron fueron diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, en su mayoría gente del PRO. ¿no? Entonces,、uh -huh. eso también nos marca, digamos, cuál es la línea. Ideológica, que si bien hay temas que son transversales, ¿no? eh, que, uh -huh. que parece ser que la cuestión partidaria no tuviera tanto que ver, porque empiezan como a, a opinar desde, desde sus puntos de vista particulares,、uh -huh. este, pero de todas maneras hay una, hay una línea、eh, bastante importante en ese sentido, ¿no? desde lo ideológico.、Uh -huh. Eh, y me parece también que es muy destacable、eh, considerar que acá, como, como decía en la exposición de Mónica Macha, que, fue, que es la, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que es el nuevo encuentro por la provincia de Buenos Aires, que dijo algo que a mí me parece que es como la raíz de lo que estamos poniendo en el centro. Y ella decía, estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer. que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo. Esta ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo, estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y, desmo y desmontando el binarismo.、Uh -huh. Digo, si pudimos entender eso y si, si todo este posicionamiento que venimos desde el colectivo desde los colectivos lgbt iqnb más、eh, p e l e á n d o la logramos que eso esté en debate en la representatividad de las cámaras baja y alta que son las que nos dan el marco legal bueno creo que tenemos que a pesar de todo lo que está mal nos podemos regalar un momentito de felicidad para disfrutar lo que está pasando Uh -huh. siendo absolutamente conscientes de que estamos lejísimos de que es sí, horrible sí, sí. que tenga que existir una ley para que te diga mira pongámosle un piso un 1% un 1% bueno digamos sabemos digamos también somos conscientes de esto por eso estas estas cosas se viven con mucha felicidad este pero también hay lágrimas lágrimas de que se mezclan no porque hay lágrimas de alegría pero también hay lágrimas de tristeza Porque hay un reconocimiento de una perpetración de injusticias durante tantísimo tiempo que te llevan y que te obligan a tener que poner una ley para intentar reparar y mejorar estas condiciones. Pero digo, vamos bien, como muy de a poquito, pero ahí vamos. Y digo, si estamos poniendo en debate esto, el biologicismo, si estamos rompiendo el binarismo, si estamos entendiendo que con esto atacamos al patriarcado, vamos bien. Y, y esta, esta ley, este, que se va a, digamos, me parece que hay que destacar dos o tres puntitos nada más, como para ir cerrando. Uno es a quiénes alcanza, ¿no? A quiénes considera personas travestis, transexuales y transgénero, a todas aquellas que se autoperciban con una identidad de género que no se corresponda con el sexo asignado al, al nacer. Esto lo dice textualmente la ley, ¿no?、Uh -huh. Y esto es producto de otra ley, que es la Ley de Identidad de Género, la 26743, que fue aprobada en mayo del 2012, no una ley muy militada también, como todas las que se desprenden de las luchas de este colectivo, y es la que da、eh, a toda persona el derecho al reconocimiento de su género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género.、Eh, Esta ley es producto también, digamos, es una, es, son pasos que vamos dando en un sentido.、Eh, otro punto que me parece que es muy importante que tiene que ver con la capacitación previa, con la formación. ¿Qué dice este, esta ley que está en debate? Que a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente ley. Y ya sabemos por qué, digamos, por qué a todas las personas se les pide esto y a esta s persona, s porque no han podido, porque no las、uh -huh. hemos dejado, porque la sociedad las ha expulsado permanentemente quitándole las posibilidades. Entonces, sé, ¿cómo puedo a una persona exigirle la terminalidad educativa si lo que recibió fue el destrato, el maltrato, la discriminación, la expulsión y de todo? Entonces, esta ley, por eso es una ley de reparación. Por eso、ah, hubo pedidos de disculpa de parte de representantes del Estado, reconociendo que con esto es, es poco y que además está llegando tarde, porque ya hay muchas vidas ¿no? que se han terminado, y, y porque incluso las propias、eh, militantes trans, travestis, transexuales que están poniendo el cuerpo en esto, ni siquiera van a poder ver los resultados de todo esto. ¿no? Es decir,. Esto es pensando en que en algún momento nuestra sociedad sea realmente inclusiva y, y respetuosa, pero a, a un largo plazo.、Eh, por eso también quería destacar otro punto, que es el de la sensibilización, ¿no? el cambio cultural que tenemos que promover, más allá de la ley, porque las leyes nos dan como un marco dentro del cual pelear, es decir, estás incumpliendo tal o cual ley, entonces la podés pelear. Pero la gran batalla es cultural, ¿no? Y en uno de los puntos, de esta ley que está en debate ahora en senadores, dice que los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo.、Eh, por esto, ¿no? Porque Digamos, una vez obtenido el trabajo, después tiene que estar el trato respetuoso y de, además no tiene que ser una excepción, sino que esto, digamos, es una situación de ponerle un piso límite, es decir, no puede haber un organismo de los Estados que no tenga un 1% de personas trans, ese es un piso, no es un techo, es una mínima que se está pidiendo, pero además esa persona tiene que tener las posibilidades de desarrollarse laboralmente en plenitud como cualquier otra persona. Y el último punto que quería destacar es que también considera lo financiero, lo económico, lo impositivo. Este, en, en su consideración, este proyecto contempla que las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Este es un beneficio que se extiende a un año y en el caso de las pequeñas empresas se extiende a dos años. Es decir, que se han tenido en cuenta varias consideraciones y todo esto tiene que ver con que hay muchas personas trans y travestis que están asesorando y que ya están, digamos, haciendo su tarea, ya están este, en el ámbito del Congreso y es evidente que están y que han sido escuchadas también、eh, y que esto es producto de、eh, mucho tiempo de debate, muchísimo el necesario, el que haga falta para que esto salga y que además después la sociedad dé ese marco cultural y social necesario para el efectivo cumplimiento de todo esto. Así que bueno, digo,、eh, estamos muy lejos, nos recontra falta muchísimo,、eh, hay un montón de cosas que no van a poder ser reparadas con esta ley, esto es como de ahora en adelante, todo lo que ya pasó se,、eh, se hizo muy mal、eh, y, y, y no hay perdón para todo eso, pero se va a Eh, yendo en un camino en el que b u e nos n o da esperanzas de que hay cosas que se van entendiendo y, y no tenemos que perder la esperanza porque si no dejamos de, de pelearla. n o Así que b、bueno, u estaremos n o e atentos a ver qué es lo que pasa. Hoy a las 13 comienza esta, este debate ahí en, en senadores.、Eh, la Pampa, como les decía, tiene una, un, un lugar de, de importancia en estos debates porque las dos comisiones son presididas por senadores pampeanos. Así que bueno, lo vamos a seguir y vamos a seguir este, eh, abrazándonos eh, en el marco de este colectivo y, y también recibiendo el abrazo de, de la sociedad, que eso es lo que esperamos, ¿no? En definitiva.、Nada、Mientras tanto, seguimos、comercio. esperando que se implemente la inclusión travesti trans en la provincia de La Pampa. Aquí ya hay una legislación, al igual que en la comuna Santa Roseña. Esto demuestra que más allá de que haya lucha, normativa, De que se aprueben las leyes, después hay que ponerlas en marcha. Exactamente, por eso,、eh, por eso eh, digamos, hay, esto no es algo que e c h a la ley, ya está la cuestión.、Uh -huh. No, ya sabemos que no, lo sabemos, en la, lo sabemos con todas las leyes que se van peleando. ¿no? Eh, se aprobó,、eh, el aborto es ley. Bueno, ahora tenemos que hacer una campaña explicándole a la gente que eso es ley y que lo tienen que respetar. Y las situaciones de discriminación y de todo y de negación a ese derecho se van a seguir dando. ¿no? Uh -huh. Aprobamos la ley de identidad de género y la discriminación en las personas la siguen sufriendo. Aprobamos el matrimonio igualitario y digamos, está bien, son marcos que nos dan un ámbito de pelea y de debate por nuestros derechos, pero el cambio El cambio、eh, tiene que ser real y la noticia linda las vamos a poder dar. Esta es una buena noticia que se esté en tratamiento, pero las buenas noticias las vamos a poder dar cuando digamos que se contrató a tal persona o no importa quién sea la persona, pero que podamos decir que las personas travestis y trans,、eh, no solamente que tienen una ley, que tienen ese trabajo por el que estamos peleando, que tienen ese lugar de trabajo por el que estamos peleando. Las deudas las seguimos teniendo, o sea, el Estado fundamentalmente lo sigue teniendo, pero hay un marco social que da respaldo a que el Estado no cumpla con lo que tiene que cumplir. Y entonces las responsabilidades son fundamentalmente del Estado, pero también hay responsabilidades individuales、eh, y colectivas, por supuesto. Así que vamos a seguirla, Lauti. Gracias, Vero. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.